Buenas tardes, mi nombre es Carlos Tangarefe, pertenezco al programa de Obras Civiles. Voy a interpretar el himno de nuestra institución. En la planicie esclarecidas manos plantaron tus banderas de gloria bajo el sol y el eco victorioso de Jesús libertarias se une a la epopeya que siempre inició a Colombia en ofrenda constante forjadora de ciencia y virtud vivifica sustentas, proclamas En las voces de la juventud, visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orienta su ser, alma mater, excesa maestra, quinto sacro de vida y saber, van tus hijos dotando las mentes o en el surco dejando su afán. Con pinceles, tus sueños logrando, y en la ciencia creando la paz.